La filosofía es un término derivado del griego y está compuesto por dos palabras. Filos, que significa amor. Sofía, que significa pensamiento, sabiduría, consentimiento, saber. Por lo tanto, su significado etimológico, ¿cuál es amor a la sabiduría? Estamos en compañía del vikingo. Hola vikingo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, San Marcos. Eh, buenos amaneceres eh, Aquí estoy gracias a eh, La de la deferencia que tuvo para conmigo Daniel Y el programa ¿Y ahora qué? Uh -huh. Así que bueno, eh, muy agradecido por este espacio eh, Gracias a vos a, a San Marcos siempre me recibe tan, tan bien Tan, tan cordialmente Porque no es la primera vez que vas a estar este, participando de este encuentro de artes escénicas, ¿no? He participado, eh, gracias a la invitación de Ángel Jerez, he enviado mi currículum a la, al, al centro de, de logística, digamos, de, de San Marcos Sierra, del que armó este evento, eh, y... Y bueno, fui uno de los privilegiados de, de poder dar uno de mis talleres, eh, que precisamente se trata de volcar la palabra, el papel, eh, y ahí eh, transmitirla y trasladarla a, la, a lo humano, o sea, a lo cotidiano. Eh, voy a dar el taller el viernes... De 16 a 18 horas, es a la gorra, consciente obviamente. Y, y bueno, los invito a todos a participar, porque creo que todos tenemos eh, un legado, que es esa voz, es esa palabra que, que debemos dejar al mundo. Eh, tenemos, tenemos eso, el verbo, el verbo como, como existencia propia. Cuánta cuánta falta hace a veces este, ser consciente de el, el valor que tiene eh, lo poético, no, lo estético, lo poético, encontrarle la poesía a la vida, a las cosas eh, que no estamos acá nada más que para eh, conseguir el dinero necesario para subsistir, sus, sino que hay hay otras cosas en la vida y la poesía, el arte la filosofía nos nos replan, nos hace replantear eh, todo el tiempo est est est estos significados de la vida cuál es eh, el, la intención que tiene este taller que las tienen que ser poetas los que los que tienen que, los que van a participar o eh, gente que tiene ganas de replantearse cosas el taller está abierto precisamente para la gente que tiene ganas de replantearse cosas mira Eh, no hace mucho estuve con Rol Porcheto y es una frase que le dije que se le iba a robar Rol Porcheto me dice, mira vikingo, hoy en día donde eh, la ignorancia es tan atrevida es cuanto más necesitamos a los poetas eh, y precisamente en cada uno de nosotros existe un escritor existe un poeta eh, existe el verbo eh, No, eh, este taller está destinado para, para aquel que desea decir algo, que desea pronunciarse. Como bien dice la consigna, San Marcos es tiempo de actuar. Bueno, precisamente hoy, hoy día San Marcos es tiempo de actuar. Eh, entonces, eh, eh conozcámonos, conozcamos nuestras voces, nuestros colores... Y sí, la poesía, la filosofía es fundamental. Hay algo que me enseñó un profesor de filosofía y que eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, la poesía va contra toda lógica. Eh, si escuchás cascos, no pienses en caballos, piensa en cebras. Eh, la duda... La filosofía es eso, eh, dudar absolutamente de todo, eh, replantearse una y otra vez eh, ese constante. La esencia del ser, que es lo esencial en la vida, eh, porque uno primero es esencia, y la esencia después se potencia, Cuando se genera aquel carácter que pronunciamos como ser. O sea, digamos, vemos un árbol. Esa es la esencia, el árbol. Ahora, cuando en el árbol vemos eh, hoja, cuaderno, eh, mesa, silla, potenciamos lo potenciamos y ahí encontramos el ser, o sea, la esencia y el ser. Eh, es fundamental eh, comunicarnos en un mundo donde es alarmante, donde no tenemos interrelación humana. Hace 20 años atrás, eh, la apuesta de los celulares eh, nos resultaba Eh, algo preocupante. Hoy nos resulta alarmante. Eh, hemos perdido el diálogo. Necesitamos eh, tener más eh, contacto con otro ser humano. Eh, conectarnos. Conectarnos con este. Con este amanecer que ustedes le regalan a San Marcos Ustedes sanmarqueños le regalan a San Marcos ¿Te acordás eh, eh, Esa época donde En Buenos Aires Nos mandaban a dormir a las 3 de la mañana Y la respuesta fue El Buenos Aires no duerme eh, ¿Te acordás de ese, de, de, es, de ese evento En donde en, en realidad era eh, El encuentro con el arte Vos de repente ibas a, a, Era una gran carpa, un gran espacio Y, y, y tenías este tenías poetas y un montón de gente sentada, este, no solo participando sino escribiendo y, y más al, al costado tenías este un narrador de cuentos, este, tenías eh, gente pintando, era era la manera de contestarle a Dualde, eh que estamos actuando, estamos vivos, ¿te acuerdas de esa época? Sí, sí, sí, sí, cómo no acordarme, eh, precisamente él era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en acto de rebelión, todos nos mudamos a Capital Federal, es más, hasta hoy en día yo vivo en Montserrat, a 15 cuadras de San Telmo, y a 25 cuadras de Corrientes y Callao, o sea, eh, un punto de encuentro clave en la ciudad de Buenos Aires, donde... Eh, transcurren millares de cosas Y donde el encuentro con el demonio Es inevitable eh, Precisamente eh, Sí Sí, sí, sí sí no, Nos cortaron un montón de libertades Y de expresiones artísticas O sea, yo tengo Muchos amigos eh, Músicos eh, Actores eh, Plásticos eh, Uno de ellos es Quien Quien me invitó a este encuentro que es Ángel Jerez, un excelente actor, un actor de, de la hostia eh, Aparte es una excelente persona, con el conjunto en sí que, que rodea el equipo Que hace de que hoy en día San Marcos Sierra sea un punto de encuentro cultural Yo he venido aquí a San Marcos en 1999, aunque vos no lo creas Si querés te cuento. ¿Cómo no? ¿Cómo era ese eh, San Marcos? Ese San Marcos en 1999 vinimos al primer encuentro de escritores y poetas de Latinoamérica. En aquella época éramos 60 poetas copando el pueblo. Trasladándonos después con un circo itinerante a Cruz del Eje cuando Cruz del Eje tenía calles de tierra. Mirá. Y... Eh, El circo se hacía en las calles como hoy en día se hace en las calles, gracias a esta puesta en escena a través de Ángel Ángel Jerez y, y toda, toda la comitiva artística detrás, eh, para apoyar el, el boticario de la monjita que atendía a los chicos de la calle. Y en aquel encuentro estuvimos Elvio Romero, un escritor... Eh, paraguayo, eh, que estuvo en, en la asunción de Fidel Castro y el Che Guevara en la Revolución Cubana. Eh, estuvo Antonio Aliberti eh, Estuvo también eh, Laura Klein, Luis Salerno, eh, un sanmarqueño, Andrés Sutelo Eh, profesor de filosofía Claro eh, Un muy buen amigo mío eh, Gracias a Dios Ricardo Rubio eh, Quienes fueron eh, Los dos pilares de aquel encuentro Pero fue muy eh, Elitista En cambio este, San Marcos Sierra Es tiempo de actuar Es eh, Muy cosmopolita Abarca todo a todo el pueblo Por eso creo que Todos debemos comprometernos, eh, debemos alzar nuestras voces, decir estamos presentes, eh, aquí el arte vive. Eh, yo con, dando un taller de declamación poética, eh, de improvisación, de, de escritura eh, libre. Eh, O sea, eh, no necesitas hacer puertas. Viste que, que, que cuando escribís con, eh, con el teléfono, ¿no? Porque ahora eh, muchos no agarran un lápiz, una lapicera, eh, eh, eh, usan el teléfono todo el tiempo. Yo me di cuenta eh, que estaba usando la lapicera cuando venía el de Mercado Libre y le tenía que firmar algo. Mirá, mirá lo, eh, ahí dije, ¿cuánto hace que no escribo? Empecé, empecé a agarrar el cuadernito, viste, este, volver al cuaderno. Eh, que tiene otro otro mambo y los teléfonos te te predicen lo que vos que eh, lo que piensa el, el el algoritmo de que es la palabra que, que vos tenés que, que utilizar es, es, es, es raro eh, escribir con, con las nuevas tecnologías eh, de alguna manera eh, hay que hay que ver de qué manera incorporar ese esos juegos porque de, de repente uno escribe dos cosas y te te, te predice la tercera no Este, eso de, totalmente, es, totalmente A veces se, se, uno uno termina mandando mensajes rápidos y, y no es lo que uno quiso decir Es que precisamente los mensajes de texto son eh, lo contrario de lo que uno quiere decir eh, Yo vivo escribiendo en servilletas eh, El papel para mí es fundamental eh, Es algo que es infaltable Eh, no manejo computadoras, no manejo celulares, por eso le pido a los uh, asistentes a, al taller que traigan su cuaderno, su lápiz o su birome, o como quieran llamarle, eh, su rollo su rollo de cocina, que también escribo rollos de cocina, eh, como hacemos eh, escritura libre, la escritura libre es lo siguiente, o sea... Yo la escritura libre, por lo general los mejores poemas, las mejores narraciones o las mejores novelas Son aquellas que no escribimos eh, Y es precisamente eh, en esas noches de desvelo, son esas noches en que te despertas con una idea formidable Y no tenés eh, a dónde llegar Y lo que primero uno intenta agarrar es el celular En cambio yo tengo un cuadernito anoto al a libre albedrío aquello que pensé eh, y después voy conjugando todas aquellas eh, notas eh, que fueron eh, a libre albedrío en noches de, de noctambulismo. Qué, eh, qué importante que son, eh, eh, hoy en día cuando no, no uno no concilia el sueño va al celular, al instagram, al facebook, a, a ver una serie y en otras, en otras épocas o que no existía esta opción, la opción también era agarrar un libro, escribir algo, este pensar, escuchar un, un programa de radio nocturno. Totalmente, vos sabés que yo escuchaba muchísimo a Alejandro Rodolina, es más lo iba a ver. Claro. Eh, es algo que aquí en San Marcos todavía se mantiene. Gracias a Dios. Ellos se mantiene ustedes tienen, tienen Tienen ese espacio Aprovechenlo eh, Recuperen los espacios perdidos Que son aquellos que se los Obsequiaron a, esos, a esas Máquinas obsoletas que son los celulares Y Dejen de de intercambiar eh, Frases de amor A través del Tinder Del Badoo o del Instagram Y no sé qué otras cosas más Y, y Conéctense en, Con el otro ser humano. Eh, para. Entregarse frases de amor. ¿Hace cuánto que no escribís una carta? ¿Hace cuánto que no emitís una carta por correo argentino? Decime. Eh, una, la última fue una carta documento. Una vecina que me estaba echando la voz. Te das cuenta, cartas documento. Qué loco, Cartas documento. Y precisamente.. Eh, Nosotros, la gente que nos dedicamos al arte, como, como este grupo formidable que me apoya y que me ha dado de pie para, para, para llegarme aquí a San Marcos y ser también recibido. Eh, tiene la, la, esa, esa locura o esa sin razón de... de de volcarse... Y, y de interpretar... Eh, la lectura... De agarrar un libro... Vos fíjate que yo empecé... Eh, saludando a... A San Marcos Sierra diciendo... Eh, Buenos días San Marcos... Eh, amaneciendo este amanecer... Dándole la, el amanece, la amanecida este amanecer... O sea... El día no empieza cuando... Cuando uno... Cuando uno no arranca. El día empieza cuando uno arranca y uno le da el, la bienvenida a ese sol. O sea, empecemos a darles bienvenidas. Nos empecemos a dar bienvenidas. Eh, ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta ese cariño, esa, ese carisma. Mañana viernes, 10 horas. Eh, no. Eh, no. Eh, no. ¿Cuándo va a ser el taller? Eh, Mañana es viernes yendo, de 16 a 18 Ahí está, horas. Ahí a 18 horas. Eh, con la premisa de que obviamente esto es a la gorra consciente de que si se quedaron con ganas de más, eh, lo estamos cerrando con Angelitos Jerez, estamos tratando de llegar a algún pacto, eh, que obviamente él como, como amante de, del arte seguramente lo va a conseguir, va a conseguir algún espacio, si se quedaron con más, Vamos a abrir un tallercito eh, el día domingo Porque en realidad, te explico Daniel eh, No quiero que me escuchen a mí Yo vengo a nutrirme de ustedes Ustedes son mi fuente de inspiración Ustedes no perdieron todavía eh, La lectura No perdieron en gran parte la escritura eh, Tienen... ...un paisaje que los acompaña... ...y... ...tienen tanto que decir que me es nutro de ustedes... ...entonces... Eh, ...me gustaría... ...poder... Eh, ...hacer una exposición de lo que se hizo en el taller... Claro. ...viernes 16 horas... ...a 18... Eh, ...el taller es a la gorra... ...consciente... ...y, y bueno... ...los estoy esperando... Eh, pronuncien, recuerden que primero lo que primero existió fue la palabra, eh, hágase la luz y la luz se hizo, entonces hagamos la luz. Tiene también que ver con, eh, con hacer real lo que nosotros este, queremos y pensamos, ¿no? lo decimos y después de eso actuamos y... Y bueno, digamos, digamos tenemos un espacio para decir... Eh, a veces el cotidiano eh, te, te te pone mecánicamente a resolver cosas. Bueno, hay un espacio para frenar un poco, viernes, 16 horas, sentarse a pensar, a, a crear, a, a definir cosas. Y por qué no hacerlo a través del arte, la poesía y la filosofía. Cuadernos en mano, lapicena... No hay nada mejor Que tachar Borronear Escribir, volver a reescribir eh, Estar en la cocina De la letra Porque uno escribe algo Lo madura, lo piensa eh, El cerebro es un músculo claro. Igual que el bíceps Es ejercitarlo Constantemente Es ir puliéndolo, y bueno, en esa cocina eh, siempre, siempre sale lo mejor. Siempre sale lo mejor. Realmente estoy muy agradecido, Daniel, eh, por estar, eh, y ahora qué, en este tu programa. Eh, gracias por la deferencia, nuevamente, que tuviste para conmigo. Gracias a San Marco Sierra, eh, por haberme recibido tan tan gentilmente y tan abiertamente como con esos brazos abiertos de par en par y gracias a Ángel Jerez, a a la comitiva de que hizo esto posible y bueno, pronunciémonos, pronunciémonos, Samuel Rosierras, es tiempo de actuar, hoy vengan todos disfrazados, no se pierdan el desfile, así que los esperamos. ¿Alguien? Fíjate qué poesía Billy Bond. O sea, Billy Bond, oh, La pensada del rock and roll oh, oh, oh. Vos sabés que cuando estuve con Nito eh, El primer disco Vida Lo produjo eh, Billy Bond Y entra El negro Alejandro Medina Y Nito Maestre dice Este me va a pegar Un sopapo O va a tocar el bajo Y directamente se puso a tocar el bajo Billy Bond Y... Mirá lo que es Mirá, Billy bon. Tan revolucionario que En su época eh, Rompió con todo Hizo la marcha de San Lorenzo eh, A modo rock and roll Cada día somos más, Vamos a esa. Gracias vikingo No, gracias a vos Dani eh, Un placer estar con vos Es Un placer haber amanecido con vos Haber poder disfrutar este amanecer San Y eh, gracias, mil gracias eh, Gracias Ángel Jerez Viernes 16 a horas Casa de la Cultura El, el, el lugar 16 horas Casa de la Cultura De 16 a 18 Mañana los espero con papel y lápiz eh, O con un rollo Pero de cocina No importa, con lo que sea. Eh, por eso los espero. Un abrazo grande. Gracias totales. Y nos estamos viendo. Pasó el vikingo por la MHLH. La 102.5, la alternativa en el diario.